¿Cómo comparás los jóvenes de tu época a los de ahora, tanto en el estudio, trabajo y pensamiento? Uy, oh, qué difícil. Eh, no, me parece que el, que el entorno es totalmente distinto, son distintas épocas. Creo que tanto en aquella época como ahora teníamos los mismos ideales, las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas alegrías. Eh, Pero bueno, eh, de repente nosotros a los 18 años salíamos a trabajar y por ahí antes, eh, por, yo hablo desde mi experiencia y de, de lo que yo recuerdo de mis compañeros de secundaria que yo todavía me, me sigo juntando, eh, no teníamos esta posibilidad de plantearles a los viejos lo que teníamos ganas de hacer. Me parece que ahora todo es como más sincero, se busca más el, el placer a través del trabajo. Eh, muchísimas desde los sociopolítico. Eh, yo fui joven en la dictadura Y entonces era distinta La expectativa vinculada a la democracia De lo que hay ahora Y en este momento eh, son jóvenes en, en donde las ideologías No están tan presentes eh, Como estaban en ese momento Entonces no de, Los sociopolíticos Muy distintos Y en eh. otros sentidos eh, Económicos Y de independencia, en la decisión de los estudios, del trabajo. Los jóvenes viven más con los padres ahora por una cuestión económica. Antes se podía, había más libertad de acción, desde, más independencia. Ahora hay mucha más tendencia que se vayan más grandes de la casa por la cuestión, los problemas que hay vinculados al económico.